Muy buenas, bienvenidos y bienvenidos e s a semana más al e podcast. Es c n d o v m o s el podcast que todo Nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 169 con el especial titulado Valve anuncia la Switch Pro. Y como cada semana nos acompaña nuestro amigo Zan, ¿qué tal? Muy bien, pues la verdad que vengo, vengo contento.、Eh, hoy ha sido el día que me he comprado, me, me he comprado una Alexa de estas, ¿no? De, de Amazon. Ah, y al,、sí. al, buscar, al buscar nuestro podcast, me ha hecho especial ilusión que saliera. O sea, me ha costado encontrarlo, pero sale. Sale, sale, sale, sale. Me, me ha hecho mucha gracia para todo el que tenga un cacharro de esos, pues que lo sepa. Que nos puede buscar también desde ahí. s í estamos. Bueno, es que Amazon no sé dónde lo cataloga. Yo no lo he escuchado aún. No sé si en Amazon Audible o Amazon Music. Yo sé que lo puse en Amazon Audible. No sé si también está dentro de Music, pero oye. Hay todas las vías de. De podcast están casi todas cubiertas. ¿eh? O sea que. Sí, la verdad que buscarle es un poco complicado. ¿no? Te voy a ser、eh, sincero, o ¿no? Sí. Pero se puede, se puede, sí que sale. Y bueno, esta semana vamos a hablar、eh, principalmente, bueno, de muchas cosas, pero principalmente yo creo que el anuncio de la semana ha sido. Bueno, la semana anterior ya. Ha sido Steam Deck.、Eh, la Switch Pro, ¿no? La bien llamada o mal llamada Switch Pro. Sobre todo por el precio, la potencia y lo que ofrece, que deja en ridículo a lo que te ofrece Nintendo, obviamente, siempre hablando a nivel de hardware.、A、¿Nivel hardware? Bueno, hablamos. Que la gente no se altere de、eh, sí, sí, sí, las que, cosas、uh, como son, ¿no? A nivel de hardware, sobre todo, ya veremos la calidad de pantalla. Bueno, la calidad de pantalla no hay que hacer mucho tampoco para ofrecer algo mejor que lo que tiene Switch y tal. Veremos la batería. Pero estamos ante un hardware que yo creo que llama mucha o l atención, que se, ha agotado, se han agotado las reservas, que Nivalves es lo que veía, y que, oye, está, está muy bien. Y es un dispositivo que a mí me hace bastante ilusión. Y que quién sabe si lo pillaremos de salida o no, pero que, que promete, promete mucho. Yo, la verdad, que vengo muy h y p e a d o la verdad, con el, con el <ríe> sí, anuncio este.、Eh, sí, que es verdad que. A los que nos gusta un poquito el formato físico, te puede echar para atrás gastar tanto, tanto, tanto dinero, ¿verdad?、Eh, en algo sí, que sí, quizás sí, sí. no te puedes comprar los juegos físicos. Pero viendo cómo funciona, que luego lo comentaremos ¿no? un poquito mejor, pero que lo puedes usar, puedes poner Windows directamente. Han dicho que puedes poner Windows,、eh, puedes poner lo que quieras, puedes poner el Game Pass, puedes tener, aparte del Steam, puedes tener tu Game Pass, puedes tener tu, Pass, puedes tener tu Epic Store. Eh, emuladores, va a ser una consola de tener t o d o s los emuladores que te dé la gana tener, lo cual está muy guay. Incluso puedes emular la Switch, la Wii U, bueno, obviamente. O sea,、sí, s s、sí, es, sí. es, es, es la caña. Y nada,、eh, esta semana anterior ha salido Zelda Skyward Sword.、Eh, ha salido, bueno, Ha salido el AMIFO. No sé si lo tienes ya. Si lo tienes ya, vi tu mensaje. Bien, da, dame un segundo y lo traigo. Lo traigo, lo traigo. Lo tengo aquí.、Eh, yo también lo tengo. Y bueno, no es feo, ¿eh? está bastante bien. Yo pensaba que iba a ser peor. Y los acabados son bastante, son bastante chulos. Sí, la verdad.、Os、estoy enseñando ahora en cámara lo poco que se pueda ver. La verdad que me esperaba que fuera peor, ¿eh? sinceramente. Sí. Me lo, esperaba, me lo esperaba un poco peor. Pero bueno, no está mal. ¿no? Lo, lo peor, obviamente, es el precio. Y creo que es lo, claro, lo único son negativo. Claro. Es el doble que, casi... lo, de lo que valía un amigo normal. Sí, en unos 26, no sé c u á n t o se me cobró por Amazon, pero. pero sí, casi 30. 30 clavados, ¿eh? sí. 30, 30 clavados, hostia. ¿no? Bueno, he c h o sea, bien no mirar. Que... Sí, sí. Así que nada, ahora vamos a hacer lo que hiciste i s y hablamos de esto. Sé lo que hicisteis. La semana pasada. Y bueno, ya estamos en Se lo que hicisteis.、Eh, no tenemos nada、eh, que nos haya llegado por parte de los usuarios. Sí que hay.、Eh, Correos para el Defensor del p i k m i n Que antes de acabar temporada haremos un especial Defensor del p i k m i n Han llegado un par de correos hablando del de Steam Deck contra Switch, contra Nintendo.、Eh, y están, están bastante bien, ya los veremos. Y nada,、eh, yo te comento rápido:、eh, me he terminado la de Skit, estoy haciendo una review, un análisis para el canal de YouTube, lo estoy completando, sacando platino. Es un juego bastante guapo. Le falla el control, es, es, es el pecado de ese juego el control. Pero si os h a molado el Alex k i t clásico, lo habéis jugado, es un juego que merece la pena tener. Salió a un precio reducido, salió a 28 euros con un llaverito, con un manual como el de Master System, o sea, igual. Y una carátula reversible, o sea, que es una a edición, l edición normal, ¿eh? es una edición、eh, cuidada. Luego estaba la edición coleccionista. Que yo no la pude pillar porque no había stock y luego ya reservé la normal y no quise meterme en más jaleos. Pero bueno, que es un juego bastante chulo y he comprado alguna cosita en la PlayStation Store, principalmente para Vita, que hay muchos juegos que se ven mejor en Vita que en PlayStation 4, por lo menos en la pantalla pequeña. Es un juego de. No r e c u e r d o el nombre, es un juego de zorros que tiene una parte 1 y una parte 2. Es un juego así en dos dimensiones, plataformero. Solo y... digital, ¿no? Sí, solo es digital, no recuerdo el nombre. Y bueno,、eh, y poco más. Bueno,、eh, me llegó la edición de No More Heroes 1 y 2 para Switch de Limited Run Games. A Fur Furia de i u a t a también. Y no sé qué está q a e d a n d o Adivinad a quién no. <risa> Adivinad a quién no le ha llegado y debería también haber llegado. Y ha, ha llegado sin aduanas, cosa que ya.、Eh, bueno, no sé si vieron el, el podcast aquí, vieron las fotos y se achantaron un poco. Y dijeron, bueno, no vamos a cobraros. La aduana es raro porque eso tenía que venir con aduanas. Porque hay gente que le cobraron y a mucha gente no le, ha, no le han cobrado. Con lo cual, bueno, dentro claro, de todo esto. Del... Sí, fue antes del, del cambio que hicieron, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno,、eh, suerte hemos tenido. Esto me anima a pedir más cosas en el futuro. Bueno, tiene que venir la edición de Castlevania. Y hablando de de eso, pues hay.、Eh, Hay una edición que ahora yo desconocía que existía esta edición de Normal Hero. e s 3, que es un juego que sale, si no me equivoco, a finales de agosto. Creo coincidía con tu cumpleaños, puede ser. Sí, sale en mi cumpleaños, exacto. Sale en tu cumpleaños. Y hay una web,、eh, creo que es francesa,、eh, que se llama Pix Pixel, p i x ¿es? Pix Pixel Heart, eso、no, te da, no recuerdo el nombre. Lo guardas, sí, pero、eh, tampoco, no me acuerdo. Eh, no h o s g r a d o La pondremos,、Pi、la pondremos en, and, en todo caso. ¿no? En Love, se llama Pix and Love. Y bueno, es una web francesa que también se dedica en, no, a menor escala. Se dedica a ediciones así en plan coleccionistas de juegos. Y no sé por qué. Pues mira, esta、eh, No hemos g i r o e s t e d e s t i e n e una edición coleccionista y una edición deluxe. Entonces、eh, salieron y duraron un minuto. Y bueno, debido a la presión de los usuarios. Porque mucha gente lo estaba como. Eh, revendiendo virtualmente, porque no, obviamente no se han enviado. Pues este miércoles a las 5 de la tarde se van a, a poner otra tanda de, de estas ediciones. Y estas ediciones, como podéis ver, pues tienen l í d e de arte,、eh, vinilo con la banda sonora, postales, una caja súper guapa y la edición Tocha, la de 150 euros,、eh, tiene una firma de, de s u d á 51. Con lo cual,、eh, bueno, es una edición ya súper exclusiva. Y bueno, para los que es lo para único los... que encarece. ¿LOL? ¿Perdona? Es lo único que encarece en el, en la firma. Añade, imagino que añade más cosas, ¿no? La, la especial, especial. Sí, creo que tiene el vinilo y un libro de arte más grande y alguna cosita más.、Eh, pero bueno,、eh, yo creo que por precio y por muchas cosas que se venden. En general, a más de 150 euros de ediciones coleccionistas, esta está muy chula. Y bueno, merece la pena, sobre todo para la gente que se ha comprado ya el 1 y el 2 del Limited Rook Games. Yo creo que ya esto es la panacea, es el, el triple combo. De, no sé si cerrar una t r i l o g í a pero si se cierra la t r i l o g í a pues sería por todo lo alto. Y sí, intentaremos hacer el esfuerzo, a ver si podemos pillar algo. Yo sé que Furia de Iwata está ya al acecho, la, la perdió. Y lo va a intentar ahora. No sé si tú vas a ir a por ella, pero. Sí, sí, sí. Tengo más suerte que con Limited Run Games, que ya digo, tengo mi pedido ahí que no tengo ni idea dónde está, no me han respondido. Llegar me tiene que llegar, pero no,、sí. no tengo novedades.、Eh, pero sí, ya que hemos pedido también la, las ediciones especiales físicas del 2 y del 2, estaría muy chulo tenerla del 3 también. Y esta es edición europea, con lo cual es m u l t i c c i n o aunque sea francesa, o no sé si será francesa o v e n g a en inglés todo. Pero bueno, tendremos el castellano. Bueno, es... Pero es una edición tocha, ¿eh? es una cosa. Yo no tenía pensado comprarla y el cabronazo de, de Furia de Iguada, pues me... todo el día, pues, mira, mira, a ver si.、Y、dice, ayúdame, si, la... si no la puedo reservar yo, r e s e r v a l a tú. Y al final, mira, he caído y a ver si se puede comprar. Es Porque son muy pocas unidades, ¿verdad? No sé si serán otras 500, o sea, son 500, no sé si será todo el mundo que esté ahí todo el planeta reservando. Lo... Bueno, lo intentaremos. Sí. Y por mi parte, poco más que comentar.、Eh, bueno, hay un vídeo de esta edición, no sé si lo he dicho, de Nomos Ginos 1 y 2 en el canal de YouTube. Hay un unboxing, podéis ver al completo todo lo que tiene. Y bueno, el vídeo de las r e p r o d e s de Game Boy lo ha petado bastante. Está rozando, no sé si las 6.000 reproducciones, o sea, se ha puesto la cosa bastante interesante. Va, va subiendo mucho el canal. Y voy a intentar que esta semana t e n e r listo el vídeo de, o de Pokémon Platino,、eh, la r e p r o d o o de m e g a d r i v e una r e p r o d e de Restart, que está bastante bueno. Lo voy a decir bien, pero ya lo veréis en el vídeo. Eh, pero son este tipo de vídeos que mola a la gente más que otra cosa, sobre todo ofrecer, sobre todo porque he visto que hay gente que a raíz del vídeo de la s r e t a s de Game Boy ha pedido como 10 cartuchos y les ha llegado y dice: Oye, me ha llegado y están muy chulos y me funcionan. y mira, Son cosas que molan y son cosas diferentes. Y bueno, si os molan, pues seguiremos haciendo. Tienes、sí, dar, dar a descubrir un poquito,、eh, bueno, yo desde hace poco tampoco, tampoco lo sabía, ¿no? Que había un mercado tan grande en Aliexpress o en páginas así que te, te ofrecen réplicas, ¿no? Reproducciones de lo、sí. que es el juego, obviamente. Se nota en su, en su gran mayoría que son réplicas, no están más o menos logradas, pero como sustitutivo, en plan, si no te apetece gastarte mucho, pero lo quieres tener en físico o jugarlo en tu DS, el e n b o y o lo que fuera. Pues creo que es una muy buena opción por muy poco dinero. Si la cosa va bien en tema de que hay mucha aceptación, como está pasando con este vídeo y, y los que voy subiendo van bien, pues tengo la idea también de hacer, pedir、eh, juegos de, de Super NES, del 64 y de, y de NES, que también hay riptos, y hacer vídeos comparativos y, y ver qué tal. Y nada, sí, si quieres, te pasó... parece. Sí, sí como lo yo. mío. Yo, la verdad que esta semana he jugado. <ríe> llevo un par de semanas jugando bastante poco. He jugado. Justo lo enseñé la semana pasada en el podcast, t al menos en el vídeo de YouTube.、Eh, estuve jugando al Clair. e La verdad es un juego、mm. cortito. Me, me falta poco por, para pasarlo, creo.、Eh, y la verdad que me ha gustado mucho. Sinceramente, está muy bien ambientado.、Eh, me lo vendían como un Silent Hill en 2D. Y la verdad que. Podríamos decir en cierta parte que sí. O sea, quien le guste así la estética un, poco, un poquito oscura, o misteriosa y tal, así en juegos de plataformas o escroll lateral,、eh, se lo recomiendo mucho. Creo que no sé si está、sí. para PC, diría que sí. Y bueno, ya comentaré cuando me lo pase a ver qué tal. Y poco más he seguido con el Pokémon, el, el espada el, con el DLC. Todavía no llevo a l DLC, por si alguien se lo pregunta. Estoy ahí sufriendo porque, sinceramente, pues, creo que ya lo comenté.、Eso. Me da bastante pereza pasarme todo el juego otra vez cuando ya me lo he pasado.、Claro. Al no comprarme el DLC en el mismo juego que ya me había terminado, pues claro, es un poco, hace、sí. un poco pesado. Y poco más, aparte de eso, e s t a b jugando un poquito al. Tengo por aquí el g u i l t y g e a r de PS4. Este no es el, la versión 2, creo, la que tengo instalada en la Play en digital. Creo que tú también te la pillaste en ofertas, si no. Sí, estaba dos euros, o por ahí y se vino. Sí, sí, sí. Sí, pues e s también. Si lo v e o barato lo compro, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. c o m o h a n sac sacaron, bueno, un Guildy Jarnow hace poco. Pues、mm. en lugar de gastarme pues, 50 euros, como no sé jugar, pues estoy practicando con este que hemos todos.、Claro. Así que、sí. ahí andamos. Y poco más, aparte de eso, he jugado, he jugado poquito. Se me v a a decir que esta semana, así como interesante, que. Yo voy a pillar y sé que hay gente que nos sigue aquí también. Mañana sale el Chris Tales. Échale un ojo porque es un juegazo con un diseño artístico brutal. Sale, creo que para todas las plataformas. Y, y intentaremos hacer. En cuanto, Yo me pongo, en cuanto platine el Alex Kidd, me pongo con él. Y mañana también sale el Song of Horror, que era uno de esos títulos de, de, de terror que pusimos en el vídeo de, de especial terror. Y son de los títulos, de esos que son de, de distribuidoras pequeñas, que al final, mira, se lo ocurren y sacan, sacan cosas. Y no sé si el Song of Horror era el juego en, en el que venían las cartas esas del Tarot, puede ser. Pero era exclusiva de game. Exacto, si no es el otro,、eh, no me acuerdo cómo se llama el otro juego de terror. Creo que、Storm、era el Song of Horror. ¿Spulse? Puede ser.、Dir、sí, sí. Diría que era el Song of Horror, Horror que venía con las cartas, sí, pero era, sí. eran exclusivas de game. Es que en el game no sé si vale 60 euros o 50, pero es que el, sí, y en el n a c se queda 33 que lo tengo, en la reserva. Claro, con la sí, reserva sí. los 10 euros. Lo de siempre. Te hace pensar un poco, ¿qué me compensa? ¿5 cartas o 15 euros?、Ah, bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Así que nada,、eh, poco más que comentar.、Eh, vamos a las noticias, si te parece. ¿Quieres conocer el lado íntimo del s t a n d de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche en Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras pinwings más seductoras te esperan. En las noticias, como hemos dicho, la noticia más importante de la semana es esta portátil, la Steam Deck. Es una portátil que yo creo que nadie esperaba. Fíjate tú que、eh, tanto la Switch OLED como la Steam Deck no se han anunciado en el E3. Es como que el si E3 siempre era en plan anunciamos cosas importantes, pero lo han dejado para Para, Para no sé para juegos. le están、ya. restando importancia, ¿no? Da, da un poquito la sensación en ese aspecto. En plan, lanzamiento importante, pues lo que tú dices, ¿no?、Eh, aunque el, realmente sí, quizás la Switch o LED no es un lanzamiento tan importante como tal, es una mini revisión. Que tampoco, bueno, te ofrece eso: cuatro cosas、eh, incorporadas a la consola. que quizás, bueno, entramos en el debate si debería haber venido o no de serie. Sí. Lo que ya c o m e n t á b a m o s un poquito la semana pasada. Pero bueno, es, es cierto, ¿no? Que al menos un bombazo como el, el de Steam, sí que se hace raro, ¿no? ¿no? Que no se haya anunciado en e L3 también. Sí. Principalmente, lo principal es.、Eh, bueno, podéis ver en el vídeo,、eh, los diseños se ven de muy buena calidad. Y he estado viendo ya está despiezada. Y el tema de los sticks y todo ese tema que sí tenemos. El d r i f t problemas con, con Switch. Aquí han dicho que han intentado que el d r i f t salga lo más tarde posible. O sea, se ha visto el j o y s t i c k por dentro y se nota que es de calidad. Y bueno, yo creo que por ese tema no vamos a tener problemas. Se ve una consola robusta y bueno, los materiales son de, se lo han currado. Han dicho que han ajustado el precio mucho.、Eh, esta consola、eh, tendrá. Tres versiones. Tendrá la de 64 GB por 419 euros, la de 256 por 549 y la de 512 por 679. Está el tema de, de que si te pillas la básica o cualquier, cualquier modelo, te la puedes ampliar la memoria con tarjeta SSD tipo, tipo Switch. O hoy acaban de confirmar que será, se podrá、eh, añadir un, un disco duro de, de SSD. Yo、incluso creo que se puede cambiar por uno más grande, si es el caso. Eso es o sea, increíble. Que... ¿Eh? Ya poner un SSD es una un poquito fumada, ya me parece, es que me parece la hostia, la verdad. Eso está realmente bien. Y bueno, lo, el... principal, de esta... sí. Sí, ¿eh? lo principal de esta consola es que pues, tienes todo el catálogo de Steam, obviamente, es, es como si fuera un PC, que es, es la idea principal. ¿no? Es el enfoque de, de Valve es ese, que tú puedas jugar todo tu catálogo de Steam en una portátil, que muchas veces, pues. Hostia, alguna vez, yo creo que todos lo hemos pensado, ¿no? Es、eh, decir, quiero jugar al catálogo de Steam, no en el PC, sino, no sé, en una portada, i g o estaban las Steam Machines, que las podías conectar a la televisión, o bueno, aquellos fueron unos inventos que no acabaron de triunfar, pero yo creo que esto, quizá Valve ha ido al, a seguir un poco la estela o, o la moda de, de Switch, puede ser. Exacto. Bueno, bien, está claro, no viendo un p o c o las ventas. Es la reina de, pues, del mercado. Yo creo que es. O sea, han hecho algo increíble. Que además, no sé si lo hemos comentado, va a dar soporte también. Pues ya no solo que utilices.、Eh, viene con Linux, si no voy mal. Y、uh -huh. podremos usar el. Bueno, Steam, ¿no? Obviamente. Pero claro, que puedas instalar Windows, que puedas instalar、eh, el Game Pass, puedas jugar en teoría a los juegos de Game Pass, a juegos de la Epic Store. Cualquier juego, prácticamente. Se me ocurren, yo qué sé, mil juegos indies que al igual suele estar en PC, que los puedas jugar de aquí de esta manera. A mí, ya solo ese tipo de cosas me convence muchísimo. Que sea, una, sea la reina de los emuladores. O sea, PSP, PSVita ya, ya lo era. Ya lo、sí. eran, ¿no? DS mismo también, por ejemplo, pero con DS no podías cargar tanta cosa, por ejemplo. Y yo con esto lo veo. Lo veo muy interesante. Ya no solo por, por la, el enfoque principal, sino por todo lo de detrás, ¿no? todo lo que te puede llegar a ofrecer. Además, tendrás una, una pantalla de bastante calidad y lo importante también es que se puede conectar a cualquier pantalla. Podrás conectar al monitor, a un monitor, a una televisión y jugar con teclado y ratón, obviamente. Pero bueno, es que te da todas las、eh, posibilidades al alcance. Lo cual está realmente bien y obviamente será compatible con emuladores de Wii U, de Switch.、Eh, y eso ya abre otra vía. Y bueno, eso Valve lo sabe, pero Valve ha, han dicho que se han ajustado mucho en el precio. Y, y, y para ofrecer un producto que sea súper accesible y que Valve por primera vez dice: Oye, queremos, sacamos un hardware y queremos que venda. Y es un hardware que, según ellos,、eh, puede correr los juegos. De Steam en muy buenas condiciones, y bueno,、eh, de... técnicamente, si, si no me equivoco, es equivalente más o menos a una S4 Pro. Estuve leyendo,、sí. así que lo veo bastante bastante interesante teniendo en cuenta que es es una portátil que recordamos que hace función de, de Switch y se conecta también a la tele. Además, claro, yo、eh, sinceramente es un producto que、eh, tengo muchas ganas De tener, no sé si de lanzamiento, pero yo creo que acabará cayendo porque es de ese a s d ese hardware que, que es un hardware de calidad, precio、pues、ajustado, porque al final es un precio ajustado. Porque la Switch o l e d te cuesta 3,50 y esta por 60 euros más, no hay color, tanto en acabados como en potencia de hardware, como todo lo que te puede ofrecer. Que ya, ya lo sé que no es comparable, obviamente. Porque Nintendo es una, es una compañía que lanza juegos para Nintendo y ya está. Pero te da, un, te da un poco la idea de, hostia, aquí hay una compañía que se lo ha currado, se lo ha trabajado y le interesa que la gente disfrute de, de su consola, que es una consola a todos los niveles. Y aquí también, bueno, que realmente nos podríamos meter en, en mil debates, ¿no? Por ejemplo,、eh, con esto. Va, va a influir algo a Nintendo directamente. Yo diría que directamente que no, obviamente no va a influir en nada.、Eh, también comentar que lo hemos dicho al principio: se, se ha armado un revuelo por internet, por Twitter, brutal. Que si va a ser la, la Switch Killer, que si va a ser la Microsoft Killer, que si va a. Bueno, que cada uno disfrute y j u e g a e lo que les haga de, de los cojones, literalmente. Sí, sí.、Eh, Y para eso están las consolas, ¿no? Para jugar, para divertirse. Que obviamente será más potente que Switch, obviamente lo es. Pero son mercados diferentes, también te digo. Que a mí me gustaría personalmente y a casi todo el mundo que Switch fuera más potente y pudiera abarcar más juegos o más juegos de salida, etc. Claro, pero es lo que tenemos. Es que yo me juego lo que quieras que la mayoría de los poseedores de, de, en el futuro de Steam Deck. Son poseedores de una Switch. Es que lo tengo bastante claro. Sí, sí, sí. Yo creo que también, ¿eh? Y, y también, eh, bueno, no sé si tú piensas lo mismo, pero que tenga la potencia de una PS4 Pro, ¿tú crees que esa podría ser la potencia de la sucesora de, de Switch? Para hacernos una idea. De... <risa> es que Es que te p o n e s a pensarlo. cierto punto es lamentable, o sea, ya no es lamentable. Lamentable técnicamente que siempre vamos un paso atrás, ¿no? O sea, con todo lo bueno que ofrece Nintendo, toda la innovación, todos controles,、eh, mil cosas, los juegos, obviamente, que siempre tengamos ese pequeño hándicap, joder, estaría de puta madre, ¿no? Tener algo similar a, a lo que fue GameCube, ¿no? Puntera técnicamente, juegazos, que sí, que se comió una mierda y no vendió, pero aprovecha lo que tienes. Aprovecha un, lo que has conseguido con Switch, haz algo similar y, y, y sácanos. No te digo algo como esto, ¿no? como el Steam Deck, pero no sé, supuestamente eso dicen que será aproximadamente una PS4 Pro o que se verá muy similar a una Xbox、sí. Series X. Bueno, tú piensas que la PC,、eh, PS4 Pro salió en 2016, o sea, hace 5 años,、eh? o sea que. Yo creo que Nintendo, el día que saque la sucesora de Switch, no sé si llegará al nivel de PS4 Pro, pero debería, debería estar por ahí. d e e b Claro, ¿qué nos no van a、sí. presentar? ¿Una consola reescalada 4K? No lo sé. Es que <ríe> tiene toda claro, la p i n t a la verdad. Es, sí,、vi. son debates y, y deseos y cosas así. Pero、sí. bueno, con、eh, lo que tú has dicho de GameCube, yo creo que conserva el espíritu de. De, en plan de. a ajustamos todo lo que podemos el hardware para ofrecer algo técnicamente alto en, y, y, y ajustamos el precio sobre todo, porque、eh, GameCube era eso. Y me ha, me ha gustado sobre todo eso, que una compañía diga abiertamente: Ojalá vendamos porque, porque es una consola que hemos trabajado en ella para que el público pueda llegar, sabemos que es una portátil y que gastarte tanto dinero en una portátil. Eh, no, a todo el mundo no le puede gustar, y aunque Valve esté podrida de dinero,、eh, o s t i a a mí me ha parecido bien que digan eso,、eh, que, a, que asuman las cosas y que digan: ¿no? hemos querido hacer algo asumible o no asumible, o perderemos dinero, pero que es un hardware que merece la pena y que está ajustado al precio y tal. Y eso me es que parece de, de coña, de verdad. Es que el precio, te pones a pensarlo, y e s t á muy bien, ¿eh? son 400 euros, poco más de 400 euros. que、eh. Por 80 o 90 euros más, está gastando 80 o 90 euros más de una Switch a precio base. Sí, 60 más、o、que un OLED. O sea. O sea.、Sí. A ver qué sigue.、Sí, es o lo de siempre, ¿no? Son mercados diferentes. Puede tener quizás o no el mismo mercado de, de enfoque. Pero bueno, pero ahí está. Por cierto, la batería、eh, me parece que. Está un poco d i f u s a la información por lo, lo que he leído. Pone que son de 40、eh, watts. Duraría entre 2 y 8 horas, lo cual <ríe> ya es un, un espacio muy amplio. ¿no? Pero claro, imagino que depende del juego, depende de los FPS. Sí,、eh, sí, sí, sí. Imagino que varía muchísimo. El brillo, obviamente, todo esto influye mucho en una portátil. Sí. Opciones sí.、Eh, Pues eso, de red, etc. Está, está muy bien. Bueno,、eh, veremos también con el tiempo. Yo creo que bajará, bajará de precio también. O sea,、eh, si no la pillamos o la pilláis de salida, yo creo que al, cuando le dé por hacer rebajas a Steam, seguro que las ponen, yo que sé, 50 euros más baratos, más b a r a t a o... Que no son Nintendo, vaya, que son. q u Es e t e a c o m p a ñ a que. Steam siempre hace sus. Bueno, las típicas ofertas de Steam, ¿no? Cada año. Que yo recuerdo, me, claro,、no、sé, creo que tenían un mando específico de Steam que me estuve a punto de pillar alguna que otra vez. Y、sí. recuerdo eso, que cada año sí que hacían rebajas. Así que es posible, ¿no? El primer año, obviamente, no, no van a hacer. Este sí, año sí, se、bien. podría olvidar, pero de cara a los siguientes, ya que haya salido la consola, pues obviamente puede ser. Bueno, saltamos de Steam Deck, saltamos a otra vez. Vamos a hablar de Nintendo Switch OLED, porque ha saltado la noticia. De que, bueno, la noticia o、oh, eh, expertos estiman que la fabricación de Nintendo Switch OLED cuesta unos 10 dólares más por unidad que las anteriores Switch, bueno, que、claro, los anteriores modelos. Con lo cual,、eh, bueno, quizá a la gente le, le choca un poco, bueno, o está más acostumbrado de si la Switch valía 320, pues, s q u e cuesta? 10 euros más o 10 dólares más, 330, 340. Bueno, han subido a 350. Es como cuando. Eh, no sé si recuerdas que Miyamoto dijo la, la, la Wii cuando iba a salir、eh, costaba fabricarla a $100. dólares Y alguien les dijo: no la, no la vendas a $150, véndela a $250. Y le salió bien. entonces bueno aquí sí, tanto, Y tanto que le salió bien. Exactamente.、Eh, según los costes,、eh, dicen que la, la pantalla OLED, que es fabricada por Samsung, tenía un coste adicional de $3 a $5 dólares por consola. Eh, la subida de espacio interno de 64 gigas, unos 3 dólares y medio. Y bueno,、eh, comentan que Nintendo ha estado vendiendo la Switch con tantos beneficios de su lanzamiento que no tienen ningún miedo en, en, en lanzar la T50. Claro, es, es realmente lo que comentamos en el, el podcast pasado: que en cierta parte es una, una estrategia lógica haber sacado. Haber sacado una Switch así, no haberse arriesgado en sacar una Switch Pro, pues eso, con una mejora de hardware notable,、eh, etcétera, ¿no? un rescalado de, de calidad, bueno, mejoras más notables, ¿no?、Eh, que no un cambio de pantalla y poco más. Es la apuesta segura y, y obviamente mínimo, mínimo precio, o sea, mínima, mínimas pérdidas, ¿no? mínima inversión y, y máximas ganancias. Máxima. Sin más. Será la consola de las Navidades, seguramente. Y bueno, lo que hemos, lo que hemos comentado: ya e esta Switch tenía que ser la Switch que, iba, que, te, que tenía que salir en, 2000, en 2017. Tanto por diseño, como por pantalla, como por batería. Porque lo de la batería es un tema que a mí me escama. Porque yo soy de los que tiene la Switch de, del primer año. No de lanzamiento, pero sí del primer año. Y es un、sí. poco. Ya es, es estar alto siempre que. Cuando llevas dos horas y media, tres horas, ya está rozando ya la, la batería roja casi. Sobre todo en el Zelda, que es uno de los juegos que más consume. Sí, si te la llevas、bueno. fuera de casa. Si juegas en casa en modo portátil, te da un poco igual, ¿no? Realmente. Sí, sí. Pero así a la que te la llevas o tal, sí que sufres bastante. Los que tenemos、Perfecto. la primera versión, lo notamos. Sí. Así que nada, saltamos de Switch OLED a Pokémon Unite o Unite. Nunca he escuchado su pronunciación, no sé si tú. Sí, bueno, creo que es Unite, pero. United, era,、eh, será Unite, ya está. Unite en España. Pues se ha confirmado que será gratis n、eh, i n t e n d o Switch el 21, el 21 de julio. Y el 31 de agosto sale para, para los móviles, creo. Para Android y para iPhone. No, perdón.、Eh, para septiembre sale para Android y para iPhone. Lo que supongo que será gratis para el que tenga、eh, el Switch Online de pago, supongo. Claro, no creo que hagan tampoco algo como hicieron con Fortnite, ¿no? O sea, eso te iba a decir, sí. Que, no creo、grave. que sea algo tampoco comparable, porque Fortnite, pues bueno, es Fortnite. Y, y pues era gratis jugar el online. Pero Nintendo Pero, yo claro, creo que lo hizo eso por, porque Fortnite era un v e n de consolas. Claro, claro, claro. Claro, en Switch también es gratis、eh, jugar, entiendo, al, al online del Fortnite. Sí, o sea, es gratis en Switch. Cosa rara,、eh, pero. Claro que p o r ese motivo. A ver, niños, yo creo pues... que. Pero yo creo que es porque si te, están, te ofrecen Fortnite y es gratis en p s 4 y jugar de online es gratis, es muy, es muy raro que te hagan pagar por online que están en su derecho, ¿no? Realmente podrían estar en su derecho. Oye, ¿lo juegas en mi plataforma? Pues p a g a l o online. Por eso, claro,、pero、me extrañaba sería un... de Nintendo. <risa> sería un poco encerrada, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Este es un juego que no sé si has visto lo que en play y tal. No, no está mal, ¿eh? me llama bastante la atención. Aunque pienso que es un juego que quizá llega años tarde. Pero bueno, es、eso、un juego ves... que, que lo acabará petando porque yo creo que, sobre todo el tema de los sport, eSports estos y todo ese tema, necesitaba quizá un tipo de juego así. Es... Es. Yo creo que, bueno, han tardado en sacarlo, pero creo que puede ser. Este juego lo va a petar bastante. Yo, la verdad, como jugador de, de MOBAs, bueno, más bien l o l League of Legends,、eh, sinceramente lo veo más como un Pokémon Rumble. No sé si tú lo verás así. Lo veo más como un spin-off de Pokémon, que、sí. es lo que es, ¿no? Pero si, rama, me、sí. más, si me asemeja más a un Pokémon Rumble o. La, bueno, no sé, no sé si es el mismo, de las figuritas aquellas pequeñitas que eran l o s Pokémon Chibis, más que a un MOBA como tal. O sea, tengo muchas ganas de ver qué sale de esto. O sea, si le dan, le dan soporte, que imagino que sí le darán soporte al juego, actualizaciones, parches. O sea, en un juego competitivo es vital este tipo de, de, de cuidado, ¿no? Tener un. Ya no un feedback con el usuario, que muy pocas. Empresas lo hacen, sino pues、sí. tener pues eso, parches de notas, quizás con, con los estudios, no sé, estoy, es una fumada, quizás con los estudios de, de Smash Bros. pueden aprender algo, ¿no? En plan, lo que sacan, parches de notas cada, cada X meses, ponemos una lista de detalles de todos los cambios. Yo、sí. lo veo, si va más a lo competitivo, que se acerque a eso, que sería lo suyo, yo creo, sino pues. Pues eso, lo vería como, más, como un juego mucho más casual, ¿no? La, pues eso, un spin-off rollo Rumble o, o del tipo. Sí, yo además creo que este juego ha venido para quedarse, como se quedó Pokémon Go. Son juegos que quizá hace años pensamos que no iban a salir, pero al final, mira, se han ido adaptando a los tiempos y es una forma de buscar, no sé si no u e v s jugadores o nuevos lugares para. Reforzar la marca Pokémon. Y bueno,、eh, veremos qué tal.、Eh, yo, como ya se me acabó el, la suscripción de Switch Online, pues no sé. <risa> mi, miraré si se puede jugar gratis y si、sí, no, pues. Bueno, así con suerte, ¿no? Sí. Y saltamos a una de las noticias que para mí es, es una noticia de las más esperadas. Bueno, se, se me d i o confirmó hace unas semanas. Pero ahora a t l u s lo ha confirmado de forma oficial. Persona 6 ya estaría en desarrollo. Y a t l u s piensa que piensa en superar la excelencia de Persona 5. Claro, los que nos hemos pasado o jugado Persona 5 pensamos que, hostia,、eh, sacar un juego que sea mejor o que iguale a Persona 5. Tiene que ser muy complicado. O sea, tú, como desarrollador de videojuegos, artista, músico, ya, músico también, porque la música de, en, de, de Persona 5、sí. es que. O sea,、en、es i n c r e í b l e Cuando a ti te echan el juego en la cara por primera vez y te empiezan a venir, es que si el modo de juego, que si las batallas, que si la música, es que te quedas alucinado porque es o sea, es una obra de arte, es un juego de 10. Entonces dices, si alguien tiene que hacer un Persona 6, o sea, ¿qué te queda por hacer? ¿Cómo puedes mejorar? O, algo que sea diferente, obviamente, otro mundo. Pero, ¿qué música vas a hacer? ¿Qué personajes? ¿Qué historia? Entonces,、eh, está bien que Atlas diga: Hostia, es, va a ser complicado y, y, y vamos, estamos trabajando para que sea mejor. Incluso hay ofertas de trabajo para el juego. Aún están buscando gente y creo que llevan como 3 o 4 años he leído de, de desarrollo、eh, con el tema de este juego, con el Persona 6. O sea, no al 100%, pero sí ya estaban haciendo ideas、eh, y bueno. Y elaborando cosas. Entonces, a mí, yo te digo, sinceramente, Persona 5 es un juego que me, que me marcó totalmente. Y, y ojalá este Persona 6 salga tan brillante, mínimo que se parezca. Es lo que tú dices, o sea, es totalmente una tarea casi imposible, yo lo veo, acercarse al nivel de, de, podríamos decir, perfección de lo que es un juego como es el Persona 5. O sea,. En todos los aspectos, lo que tú dices en música, en escenarios, en ofrecer un Un juego tan tan japonés que dices, hostia, no sé, la ambientación, todo, la historia,、eh, el carisma de los personajes, ¿no? Realmente. También. O sea, quien, quien, incluso quien no haya jugado el Persona, j e seguro que conocerá un poco los personajes.、Eh, sin más, tengo a m i g o s que no, no lo han jugado, el doblaje, que es brutal. Amigos que no lo han jugado. Y si conocen prácticamente todos los personajes,、eh, es complicado, ¿no? Yo, la verdad que sí que es cierto que, claro, venir de un producto tan bueno、eh, que luego salga otra cosa y puede decepcionar a, a los fans, sí que es cierto, pero claro, hay que también ser un poco empático, ¿no? Porque también lo tenemos muy alto. Tenemos el juego, los que no hemos jugado o no lo hemos pasado, es un juego que a la mayoría creo que nos ha, nos ha encantado. Y, y como lo tenemos tan alto, valorado, va a ser complicado salir de. superar eso, más bien, superar un juego también hecho en todos los aspectos. Totalmente, totalmente. Bueno, confiemos, si han podido hacerlo, quizá podrían mejorarlo, no sé. Pero es muy complicado. Así que, bueno, es como si ahora los que. hay gente como yo que solo ha jugado a Persona 5. Si a lo mejor jugamos al 4 o al 3, a lo mejor no nos gusta tanto, porque la cosa está muy alta. Pero también es entendible、claro. y tampoco le voy a exigir al Persona 6 que sea, que sea una obra maestra, también de coña. Pero es que venimos de la excelencia. Claro, ya metiéndonos un poco la historia, sin spoilear, obviamente,、eh, saliendo un poquito de lo que es la trama adolescente en instituto, que bueno, es totalmente anime, n o japonés, historia así、mm. no típica, porque la historia de Persona es bastante buena, pero. No sé no sé cómo lo ves tú, pero sí, me gustaría ver otro tipo de historia totalmente distinta que se alejara. Ya que hemos visto pues, tanto adolescente o universitario, etc. é t e r a Que ofrecerán quizás un, un a s p e c t o un poco diferente, al menos de los personajes. Quizás más adultos, o no sé cómo lo podrían enfocar, pero. O una saga, no sé. Un, una historia, no sé si decir cruda, porque el Persona 5 en ciertos aspectos. Lo es. No vamos, a, lo, lo es ¿no? no vamos a decir qué, pero en muchos aspectos sí que es,、eh, es bastante fuerte, ¿no? Algunas cosas. Tratan,、sí. muchos, tratan muchísimos temas de la sociedad y, y, y valores, sobre todo. Así que, ya digo, con muchas ganas de que que se tomen su tiempo, <ríe> sobre todo. Que no s e a como una empresa que me conozco que, ha, que hace juegos de Pokémon.、Eh, a <risa> j Y nada, que, que lo pulan lo que te, l a tengan que pulir. Que viniendo de ellos, seguro que sale un buen juego. Sí, segurísimo. Pero yo c r e o que tenemos que esperar unos cuantos años. Seguro, unos cuantos años. Eso sí, seguro. <risas> y bueno, pasamos a uno de los lanzamientos del año, ¿no? O de la década. Estamos hablando de The l e g e n d of Zelda Skywars d w o r d、eh, Juego que salió el viernes pasado, salió el, el 16 de julio. Y bueno, los que lo han jugado dicen que es una conversión que está bastante bien, que le sienta bien la adaptación a l HD. Que estemos hablando de adaptaciones a l HD en 2021, bueno, es curioso.、Eh, y nada. Pero todo el mundo viene a decir que es un juego que quizá, bueno, quizá no, que sí, tendría que valer 30 euros y no, y no los 60.、Eh, lo más intrépido lo pueden conseguir por 42 euros. Entonces, bueno, yo creo que con el tiempo, cuando. Esta empresa a la que le contamos nosotros los juegos lo baje a 41 y apliquemos un código de descuento, se nos q u e d a n ante 20 y estará, estará, estará bastante bien. Pero bueno, la noticia no es esa, la noticia es que se ha desvelado、eh, q u i é n e s han sido los responsables de, de, su, de su adaptación a, a Switch, de Wii a Switch, y es la compañía Tantalus, que a lo mejor no le, no, no le suena a casi nadie, a mí no me, no me sonaba. Y Tantalus pues, es una compañía que, por ejemplo, fueron los que hicieron el port de l t w i l de p i n c e s de GameCube a, a Wii U. Y también es una compañía que ha hecho bastantes adaptaciones de Wii U, como fueron más efectos Special Edition, el Deus Ex Human Revolution. Incluso han hecho juegos para Switch、eh, adaptados: el Sonic Mania, el Rime, el Rime y el City Sky, Skylines. O sea, es una compañía que básicamente se dedica a eso. No, no sé si al nivel de Blue Point Games, no creo, pero bueno, Nintendo los tiene como comodín y parece que, que, bueno, que están, están contentos. Y... Yo creo que, que para hacer lo que tienen que hacer, o sea, lo han hecho bien. O sea, de ahí no puedes sacar más. O sea, yo no sé hasta qué punto esta gente se encarga de todo, simplemente de lo estético, de añadir.、Mmm, Que Dice Nintendo que entra o que no entra, ¿no? Que dice Nintendo en plan, hostia, pues vamos a añadir estas mejoras、sí. o, o no. Vamos a poner sí, la, sí. la característica más llamativa principal que tiene el juego por un DLC aparte, que es el amiibo, ¿no? Sí. Porque, o sea, las cosas son así, realmente. O sea, tiene novedades, porque las tiene, tiene pocas, pero yo creo que la más llamativa es la del amiibo. Y lo, y lo estamos diciendo dos personas que lo tienen, que se lo han comprado, o sea, que han, han pagado por, esta, por el puto amigo. Así que, bueno, pues. Yo, sinceramente, tengo curiosidad en eso, ¿no?、Eh, ¿Hasta qué punto esta gente se encarga de. solo en lo técnico, en trabajar en lo técnico, en pasar del HD?、Sí. En Después, en seguir algunas indicaciones de Nintendo en plan. Esto lo queremos así, lo queremos así. Queremos más extras. Queremos. Que me incluyas el. Estoy que... es un poco e s c o c i o ¿eh? Se not... No sé si se nota, pero. Sí, sí. Que, que, que, que incluyas. Que incluyas, coño. Pues la mejor característica que tiene el, el port. No es un port, es un remaster, ¿vale? Mucha gente, si le dices que es un port, se te sube、oh. la cabeza. Sí, sí, sí. Es un remaster, ¿de acuerdo? Lo es. Pero para mí, pues eso. Creo que la más. Lo más atractivo que tiene pues es de pago. ¿no? Así que, bueno, yo por lo que he visto, está bastante bien hecho. Lo he visto muy bien, por lo que ofrece Switch y por el juego que es. Creo que lo han hecho de puta madre. Creo que es, una, es un buen remaster. Ahora, pues eso. Tiene su, sus cositas que podrían haber estado mejor. Ya lo hemos hablado mil veces.、Eh, la forma de presentarte el producto, el juego final, podrían haber cambiado mucho. Y que yo, como tú, voy a esperar a que baje un poquito de precio y lo encuentre de en oferta. Cuando esté a menos de 40 euros, probablemente me lo pille también.、Eh, me ha hecho mucha gracia porque. O sea, no compramos el juego, pero compramos、eh, el DLC ¿El del juego. juego. El <risa> juego no nos importa. Uy, ya tenemos una edición g tocha en Wii, ¿no? O sea, e es, es curioso, sí, sí, sí, sí, sí. Es curioso, pero nos compramos el, el DLC. No, porque bueno, si no eso... lo compramos, si no compramos esto, al igual no lo podemos encontrar en Amazon. Si lo encontramos es a, a 70 euros. Ojo, 100. Y lo pido de casualidad, o sea. Es, es, es, es lo de siempre, ¿no? Pero、sí. bueno, incluso aunque, aunque c o m p r a m o s el juego,、eh, tampoco. Bueno, yo no, yo no lo sacaría de la caja para usarlo, aunque me han dicho que en los últimos amigos no hace falta sacarlo de la caja, que se pueden usar. O sea, tal cual.、Eh, eso es buena, buena lo... noticia, a、eh. O sea. Para los、sí. que digan, no, estos, estos cabrones que se meten con Nintendo, bueno, pues mira. Nos metemos, mira, pero pagamos. Pero pagamos y comprando amigos de muñequitos de la princesa. O sea, de 30 euros.、Sí, y y, y, y sí, no sí. es que nos metamos, porque, a ver, yo creo que. Cierta parte, casi todo lo que decimos es coherente, ¿no? Para algunos más, para algunos menos, ¿no? Pero sí, sí, sí, sí. Todo es debatible hasta cierto punto, pero bueno. Bueno, eh. Veremos con el tiempo si baja. Esperemos que si、sí. alguna ofertita de Amazon, f n a c o MediaMark o alguna compañía, pues acabará cayendo. Y no sé si.、Eh, bueno, lo digo a memoria, pero creo que Switch es ya. Si no es la que más. Es una de las consolas que más codecela tiene. Porque va a tener.、Eh, sí. Tiene el, el remake de Link's Awakening.、Eh, el Breath of the Wild. El Irule Warriors. Eh, Warriors eh, era de Cataclismo.、Eh, no. Skywars War, El Dazo de Wild 2, no sé si me dejo alguno más, creo que ya son seis. Entonces, seis juegos de Zelda no está mal, ¿eh?、Si no, s a es una saga que, que Nintendo ha remasterizado ya. No ha explotado, porque realmente yo estoy súper contento con, con, con muchos de los remakes o remasters que, que han hecho, ¿no? Los de, los de Nintendo 24 son la hostia.、Y、además、sí. creo que salieron. Que saliera en una consola portátil. Creo que les dio como un plus. Al menos personalmente me, me gustó mucho, ¿no? Que fuera así. Además se, ve, se veían súper bien, sinceramente. Así que, sí, la verdad. Pocos juegos quedan por remasterizar, ¿no? Aparte de quizás el. n los primeros. Puede ser, puede ser. Pero, joder. Habría que investigarlo, ¿eh? Pero creo que Switch es, la, es bueno. Me da la sensación de que es la que más, la que más tiene feldas. Hemos, hemos perdido tu imagen, pero no sé si tu voz.、Mm, eh, está, conectando, está conectando, creo. Debería está, conectar. Está conectando. No sé、está、por、conectando. qué no carga. ¿Sí? <risa> He una, te pasó una noticia. Si quieres, le quieres echar un ojo, la quieres poner. Sí, sí, sí. Ya, la pero, leí el otro día.、Sí. Relacionada así con un poquito remasters de, de que llegan a, Wii, a Switch. Iba a decir g u l <risa> o Es. es、eh, bueno. La única versión que no va a funcionar a 60 frames por segundo es la de, es la de, Switch, de Sonic Colors. Es, es curioso también, ¿no? A ver. Yo, sinceramente, esta creo que es una noticia bastante peor de lo que puede parecer. Porque que ofrezcas un juego a 60 frames, quizás en algunos que otros juegos, no es tan relevante. Pero en un juego、sí. así, en un juego de Sonic, en un juego que requiere. Pues eso, velocidad, ¿no? Tener. Quizás podría sacrificar un poquito. Un poquito lo que es la. La calidad del producto. En pos de、sí. ofrecerlo a 60 frames. Yo creo que sería una, una buena decisión. Pero bueno, ellos habrán visto, habrán valorado que quizás esta era la mejor, no lo sé. Así que. Pues ya se verá, a ver qué tal la comparativa, ¿no? Final. A mí no, no, me, no me entra en la cabeza porque estamos hablando de un juego de Wii que tú no lo puedas adaptar a 60 veces por segundo. No lo entiendo qué tipo de limitación tiene el hardware o qué problema te has encontrado o qué motivo, pero no, no, no, no entiendo por qué. Entonces, eh, bueno, eh, ya veremos a ver cómo. Bueno, es que al final es, es lo de siempre. La versión de, la versión de Switch es la, la peor, como pasa muchas veces con. con p o r l o s c o en multiplataformas, por una razón o por、sí. otra. Pero bueno,、eh, vemos que Zan sigue intentando conectar. <ríe> Mi cámara no, no sé es.、Si no. se, se ha conectado a través de la Switch. Bueno, <ríe> pasa, pasamos a, a la última noticia.、Eh, bueno, noticia, no sé qué, no es noticia, es un rumor. Voy a leerlo. Es un rumor que señala que el Metroid Prime Trilogy lleva tiempo terminado, pero que Nintendo lo tiene en un cajón. t i p o p i k m i n 4 Lo tiene en un cajón debido a que está esperando el momento adecuado para lanzarlo. Vale, entonces voy a leer un poco la traducción e s un insider de la industria, un tipo que bueno, tiene contactos con el más allá de Nintendo y, y le f i l t r a n cosas. Nintendo y sus cajones, ¿eh? de verdad, exacto. Sus cajones, <risa> sí. Y dice, bueno, el juego está terminado y Nintendo lo está como guardando. Dice, si Nintendo lo lanza o no ahora o más tarde, depende de muchos factores. Creo que ese, ese juego está guardado en ese cajón para cuando Nintendo decida que es el momento adecuado. Y Nintendo, pues ya lo tiene terminado. Dice, esto、eh, recientemente, esto pasa mucho. Así que no es, no es inusual, no es una señal de que algo malo esté pasando con este, con este juego. Y no es una señal de que haya mala fe o mala. mala Publicidad de Nintendo con Metroid. Dice: Nintendo puede permitirse、eh, hacer esto y, y tratar este juego así. O sea, no es un problema para Nintendo y lo tienen ahí guardado. Dice: Creo que el gran problema de Nintendo durante mucho tiempo fue que durante la pandemia fue el control de calidad de sus juegos. Dice: Nintendo estaba, estaba centrándose mucho en, y muchos de sus recursos en el control de calidad de uno o dos juegos muy grandes a la vez. Y eso significaba que algunos de esos juegos básicamente estaban terminados o estaban. El limbo, así que bueno,、eh, este i n s i d e r dice que、eh, Metroid Prime Trilogy definitivamente puede ser un gran golpe de marketing para Metroid Prime 4. c o r lo cual, si ahora en septiembre o octubre sale Metroid de AT, este año、eh, Metroid Prime Trilogy、eh, saldrá supuestamente pues, más adelante entre Metroid de AT y Metroid Prime 4. Yo pienso que s、sí、i puede ser lo ideal que un año antes de que salga Metroid Prime 4, pues salga Metroid Prime Trilogy para、eh, contentarnos a nosotros y para darle un poco más de visibilidad a la saga Prime. No sé qué opinas tú. Es algo que tiene que salir, por cierto, mi, mi imagen no vuelve. Creo que no cre ya no, no quiere volver. No.、Eh, yo creo que realmente ya no solo Metroid Prime Trilogy, sino ya el Metroid Red. Va a dar una visibilidad brutal a la saga Metroid. Ya solo tener un Metroid en Switch creo que ayuda muchísimo. Aunque sea otro tipo de juego totalmente diferente, ¿no? El, sí. sí, que es verdad que Trilogy lo llevamos esperando mucho tiempo.、Eh, si hubiera salido en Wii U, hubiéramos tenido el remake o el remaster en, en Switch. Así que yo creo que tiene que llegar sí o sí a Switch.、Eh, bueno, este, según este señor, tiene que llegar, ¿no? Igualmente. Así que yo、Me、creo que es eso.、Sí. Eh, seguramente, pues eso impulse muchísimo a la gente a querer comprarse el Metroid Prime 4 y que esperemos que, que esos, esos cajones que tanto tiene Nintendo abiertos, esos caos que,、sí, que se empiecen a abrir ya no por criticar el, el flujo de los juegos, n o sino por. Coño, estas sagas que tienes teóricamente confirmadas o que están ya hechas. Juegos como Pinmin 4 que teóricamente desde hace años ya está hecho y no sabemos nada. ¿Qué pasa con ese juego? ¿Qué pasa? ¿Está en un cajón? ¿No? ¿Cuál es el momento adecuado para sacarlo?、Eh, son preguntas que no sé. ¿Qué? Creo que no tienen respuesta. No, no. Bueno, confiemos. Yo, yo confío en que Pinmin 4 acabará saliendo para, para Switch、eh, al final de vida. Y confío que este Metroid Prime Trilogy, que se está hablando mucho, mucho tiempo y al final no, no sale, puede que sea este motivo, porque, o sea, perdón el Trilogy, porque tiene que ser el puente hacia Metroid Prime 4. Así que nada,、eh, ojalá lo podamos anunciar y comprar y todo sea posible. Y como tu CAM no vuelve, pues te he puesto ahí, Fogotar. Ahora ha vuelto, creo, ¿no? Puede ser. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Se ha quedado un poco d o b l y A ver, espérate. Vale, el, ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Ahí, perfecto. Vale. Vuelve la despedida. <risa> bueno, pues、eh, hasta aquí llegan las noticias.、Eh, nada más que añadir, porque no, esta semana, bueno, hemos tenido alguna cosita así interesante. El Steam Deck nos ha salvado la vida, quizá. Pero. Sí, la verdad, es que con ganas, ¿eh? Yo creo que es, es un, va a ser un puente muy, muy grande. Creo que cuando se acerque ya el lanzamiento vamos a empezar a ver un millón de vídeos de. s t e a m d e corriendo k c Switch, s t e a m d e corriendo, k、eh, c bueno, comparativas a Tutti Plan, seguro de. Bueno, con el Game Pass, con, con la Epic Store, con mil juegos.、Sí. Y la verdad, tengo bastantes ganas de que, de que eso pase, ver el, sobre todo el rendimiento. Ya no el rendimiento, sino porque estoy seguro que van a ir bien. Sin un poquito la compatibilidad, ¿no? Hasta cierto punto. Ver, ¿no? Hasta qué cierto punto es compatible o, o la consola. Esperemos que no te dé problemas, ¿no? Con muchos. A ver, Game Pass no creo, ¿no? Pero con emuladores habrá que ver. Habla... Habrá que、sí. ver que no te ponga las cosas muy complicadas, ¿no? Y bueno, también habrá que ver de, de, de, si se compra la consola desde dónde viene, si viene de Europa o de Estados Unidos, y el palo que hay que pagar de tasas de IVA y todo ese rollo. Entonces, eso, el IVA de 415 euros、eh, también será algo, un buen adicto. Sí, porque、mmm, no sé yo la distribución, la distribución que tendrá con habrá con esto. o ¿no? n、mm, Quizás es un producto que puedes comprar libre, libremente por Amazon. Estaría muy bien, no lo creo, al menos de momento, n o que, que lo hagan. Pero, pero oye, si, si tiene tirón y ven, y ven que sí, pues estaría muy bien. Sí, sí. Pues nada,、eh, hasta aquí llega el POCA 169.、Eh, y como siempre, de un placer estar con vosotros. Y recordaros que estamos en YouTube, estamos en podcast, eh, Audible, eh, iTunes, Spotify, estamos en todos lados. Así que un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima.